Bienvenido a u Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Bienvenidos y b i e n v e n i d a s a Good Show. Este es el programa número 17 del año. Mi nombre es Nacho y los acompañé esta tarde. Estoy conduciendo con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Excelente. Me alegro mucho. No estamos solos, ¿no es cierto? También está Camila. Hola, Mechi. ¿Cómo estás? También está Flor. Hola, Mechi. ¿Estás bien? Guille. Hola, Mechi. Y Pamela. Hola, chicos. Y hoy nos acompaña Juli también, practicante de terapia ocupacional, así que le damos la bienvenida. Hoy es miércoles 4 de septiembre y como siempre nos encontramos desde las 16.30 hasta las 17.30 por Radio o c h 8 de Roma 107.1. Me parece que hoy no es 4 de septiembre. Me parece que es 11、once. o 10. O 1 11. Ayer fue 10. Ayer fue 10. Ayer fue 10. El día del terapista ocupacional. Por、pues、eso nos acordamos. Bueno, es importante contarles que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Radio Good Show. Y que generalmente en Instagram ponemos publicaciones y las historias de nuestro programa de radio. Siguiendo、sí, nuestro programa, ahora llega Guille y Pamé, que nos van a presentar su columna de efemérides. Bien, gracias Nacho por presentarnos. Ya dijimos que hoy era 11 de septiembre. ¿De qué es el día hoy, Guille? El día de la maestra. Bien, el día de las maestras. Por eso hoy todos los chicos, las chicas, estuvieron en su casa, no hubo clases, ¿sí? Porque, bueno, un día de descanso para, para las maestras, las docentes, bien merecido. ¿Y por q u e、eh, se eligió un 11 de septiembre para celebrar el día de las maestras? Es por la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, que、eh, se lo conoce históricamente como el padre del aula. Así que, bueno. Eh, también es el día de los primeros auxilios. ¿sí? Nosotros en Cairo hace poco estuvimos haciendo un curso, una capacitación RCP. de RCP. Muy bien, Flor,、eh, de qué tenemos que hacer en caso s de alguna emergencia, de algún accidente doméstico o algún accidente. En la calle, bueno, hablábamos de la importancia, digamos, de estar preparados y preparadas para en caso de que nos ocurra algo así. Y también habíamos memorizado dos números de teléfono muy importantes, ¿sí?、Eh, por si teníamos que llamar a la emergencia. ¿Vos te acordás, Guille, qué números、sí. eran? El 107 y el 911. Bien, a cualquiera de los dos números, el primero que se nos venga a la cabeza, en caso de emergencias, llamamos y bueno, y tenemos que brindar la información que, que el operador o la operadora no, nos va a estar solicitando. Y dicen que esta capacitación de RCP está buena hacerla como todos los años. No、uh -huh. es que bueno, la hacemos una vez y ya, sino que poder repetirla anualmente es importante para poder、eh, recordar lo aprendido. Bueno, ese día que hicieron el curso de RCP, yo no fui por un motivo, porque el año pasado, cuando estaba terminado n el secundario, hicimos un curso de RCP en un EMPA que yo iba y nos dieron el certificado. Claro. Entonces lo tengo ahí guardado y, como digo, nada, es medio al. No, no, pero es no. esto que te digo es、sí. un curso que recomiendan hacerlo todos los años, porque las cosas que aprenden, si bien quedan ahí guardadas, no está de más refrescar la memoria con... Y siempre puede haber algún dato nuevo.、Sí. o más conocimiento. Ajá,、sí. Todo suma.、Exacto. Así que cada tanto está bueno ir actualizándose. Y bueno, y como ya les anticipábamos, no queríamos dejar de, de mencionar nuestros días, <risa> ¿sí? que fue ayer, el día de la terapista y del terapista ocupacional. Y bueno, y buscamos con Guille por qué se celebra un 10 de septiembre. Y es acá en Argentina, el 10 de septiembre de 1985, fue el primer congreso argentino de terapia ocupacional en La Rioja. Así que bueno, por eso se, se instaló este día. Feliz día, Pamela. Feliz día, Mechu. Gracias. Bueno, muchas gracias por la columna de efemérides. Camila nos trae las noticias de la semana, las noticias más importantes, ¿cierto? Te escuchamos. Hoy, para hoy, día de hoy, l e traje noticias de subasta.、Uh -huh. Casi todo un país interesado en la subasta que se realizará hoy miércoles en Santa Fe. Se inscribieron de toda la provincia argentina. El remate será este miércoles de bienes decomisados. Entre los lotes se encuentran vehículos, joyas, una lancha y dos muebles. Dos inmuebles, ¿qué、uh -huh. será?、Uh -huh. ¿Sabía eso? Que se habían inscrito personas de todas las provincias del país, excepto La Rioja. Y que había un montón de, de bienes que estaban ahí decomisados y que se iba a hacer la subasta. Y ah. por... Ah, perdón. ¿Por qué La Rioja no? ¿Alguna q u i é n s postura ética? No, tal vez a na, nadie de La Rioja le interesó lo,、sí. la subasta. Claro.、Oh, ¿De a u t o dijo que hay también? Hay un par de Uy, autos. Uy, pero que e s t é el f o r d g T. Shelby. No sé. é n o trajiste algo más? Sí.、Eh, traje otra. Tres. Oferta de d i s t r a c i ó n para las obras en la granja de la m a r a n a La provincia busca recuperar el espacio. En esta primera etapa de, se proyecta la continuación de un centro de capacitación. El área de administración, el salón, De, de su uso múltiple y dos espejos de agua para animales. El objetivo es ver, ver a la esmeralda brillar como en algunas oportunidades sucedido. Sé、sí, que la granja de la esmeralda, este último tiempo, se le fueron dando menos importancia o destinando menos fondos. Y en algún momento solamente se sostenía con algo que se llamaba Proyecto Yacaré, que juntaban como Yacaré o era como un lugar, un refugio en donde se recuperaban algunos animales.、Eh, y después, bueno, como que no fue teniendo mantenimiento, se fue cerrando las puertas al público. Entonces, tu noticia está buena porque viene a proponer esta licitación para reabrir las puertas de la n r a n j a de la Esmeralda y ojalá que vuelva a ser un paseo como cuando éramos chicas, que podíamos ir a ver animales y demás. También, yo cuando pasaba a ir para irme a la casa de mis tíos,、eh, veía a la gente vendiendo ropa y esas cosas, y tiraban papeles,、eh, prendían fuego, hacían choripar y todo eso. como l e h a c e n m a l a los animales. Pero, a ver, lo que voy yo que ensuciaban todo, y después, o sea, vos querías entrar y ir a un. Sí, no, no sé si tenía que ver tanto con eso, sino como que no había mantenimiento del espacio. Lo que sucedía afuera no, no tenía nada que ver, digamos, con la granja del a Esmeralda. No, eso lo entiendo, pero en la entrada, viste,、Ahí、están las rejas.、Uh -huh. La vereda. Pero la vereda, te estoy diciendo. Dejaban todo sucio después eso se iba para adentro. Bueno, ¿y ¿quién te dice que ahora, con esta reapertura de las puertas, e s a situación que... mejora? Quiero contarles otra noticia de la semana. No sé si ustedes saben, si se acuerdan, la vez pasada les dije que iba a ver a Lisandro a r i s t i m u n i o acreditada por la Ochava Roma, ¿cierto? Fui el domingo a la noche y quería contarles que el show estuvo increíble y que Lisandro a r i s t i m u n i o presentó su gira nacional y que presentó el último disco que tiene él, que es el octavo disco que sacó, que se llama El rostro de los acantilados. Y que presentó algunos temas en el show, cantó algunas canciones de este último CD y también cantó canciones de álbumes anteriores. Él es un artista que es muy bueno en el escenario y que todos los temas que va presentando los reversiona en vivo. O sea que, como nosotros los escuchamos en el CD, cuando hace su show en vivo, no tiene nada que ver. s í Es t á n buenísimo. s、eh, Y bueno, en el, en el escenario. Había pianos, había violines, había dos guitarras, había bajo, la percusionista que es su hermana y una batería. La banda sonaba excelente. Así que bueno, el show estuvo muy bueno.、Eh, así que bueno, muchas gracias a l o s c h a v a Roma por permitirme participar. ¿Y te faltó algo, a o n i o Sí, me faltó esto importantísimo. Cuando estoy en el show, gracias Nacho, cuando estoy en el show. Subo una historia desde、eh, la radio Good Show para、eh, agradecer y etiquetar a l o s c h a Barroma. Y e l otro día nos damos cuenta con mi compañera Pamela que Lisandro a r i s t i m u ñ o nos recompartió la historia. O sea que él. Yo quiero confesar que p e g ó un grito en mi casa. cuando <risa> vi eso. vi Yo tuve que dejar de cocinar de la emoción que tenía y, tuve y le compartí a... y recompartí re otra vez la historia agradeciéndole a Lisandro que. En, había compartido en, en su Instagram nuestra historia.、Así、es que,、bueno. nuestra primera interacción con un famoso. Con un famoso. Así que estamos así re es. cholulas. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Continuando en este primer vlog que llega Flor con las noticias. No, con la consigna del día. ¿Qué les vamos a preguntar a nuestros oyentes? Gracias, Nacho. El día ahora. ¿Qué recuerdos t i e n e de tu escuela o maestras? Bien, en el marco del de día de las maestras y de los maestros, queríamos preguntarle eso. ¿Qué recuerdos, si tenían algún recuerdo de la escuela primaria, de la escuela secundaria o de sus maestras? ¿Vos, Flor, tenés algún recuerdo? No, demasiado. ¿Demasiados recuerdos?、Sí, f u e o n en i e n del todo. ¿Querés contar alguno que se ponga en el c a f a y yo n o m e café en la escuela. Una vez en café. Una vez en café. Me hubiera <risa> ido、no、a escapar. Que r í a de lado está mi maestra, quería ayudarme un poquito. Hay una barra de chocolate. Sí. q se me dio por la parte, así. Ajá. No lo comí, le comí barro. Nooo, un asco, está rico, pero no me, me da de asco. Ay, me r e c u e r d a a mis maestras porque ella me daba chocolate. Mi maestra Tati、sí. era mi maestra de matemática.、Sí. Y de ese partido no entiendo、no, matemática, me gusta. <risa>、sí. Pero dije, Tati más, era、gusta. buena. Pero... Es buena Tati, mucho que tengo maestras como mi abuela, mi mamá, Muy bien de todos lados. Viste que uno crece y no se olvida de、Me、las、miedo. maestras. Es como que nos acordamos del nombre o de sí, alguna sí. situación así como la que cuenta Flor.、Sí. Quedan como grabados esos sí, recuerdos. Sí. Bueno, yo en mi caso, cuando yo iba la, al primario en la escuela de Colón, que q u e h a h í en Francia y General López,、eh, bueno, yo era el c a r m a d o Quilombo. Y siempre era la profesora de séptimo que se llama Analia. Me defendía que ya, ay, yo no hice este y aquello, entonces siempre me vivía, me vivía defendiendo. Entonces me hacía el pobrecito, entonces no me retaban. <risa> Cuestiona, le a g a r r ó un cariño tan enorme a esa profesora que, como les contaba hoy,、eh, me hizo hacer un examen, porque, bueno, por X motivos no pude terminar、eh, bien en el primario,、eh, y entonces me tomaron un examen y la que. Presentó todo a la directora, fue Ana Lía, para que yo、tu、pueda、defensora. pasar a séptimo. Muy bien. Yo tenía una señorita en el preescolar que se llamaba Dorita, y Dorita era muy buena y nos enseñaba muchas cosas. Y tengo ese recuerdo de estar、sí. sentada y viendo la Dorita como desde abajo y ella explicándonos cosas y demás. Así que bueno, en el día de hoy, homenaje para. Les mandamos un feliz día a nuestras oyentas maestras. Así es. Te quiero más,、mm. oh, ya güey, son las mejores maestras del mundo. Bien. <risa> Muy bien. Bueno, cerramos este primer bloque en, con una canción de ¿Para? Virus, porque Virus va a estar en tribus ahora el viernes 13, este viernes a las 9 de la noche. Así que elegimos una canción de Virus, Luna de Miel, para cerrar este primer bloque.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 l l Este g a m o e s segundo bloque del programa Ucho y ahora nos acompaña María. ¿Cómo estás, María? Hola Nacho, muy bien. bien. También la tenemos a Agu. ¿Cómo estás, Agu? Bien. Y mi compañero Joaquín, ¿cómo estás? Bien, vos. Muy bien. Ahora María nos comparte su columna de historias, noticias fascinantes. noticias fascinantes. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Para el día de hoy. Les traje una leyenda azteca de México. Esta leyenda explica el origen del respeto al ave cazadora. El príncipe Narija intentaba cazar un águila para hacer un adorno con sus plumas y honrar la fiesta del sol. De pronto, vio al ave caer a sus pies, pero era una serpiente que lo, la estaba ahogando. Narija se paró. A los dos animales, enfurecida por perder a su presa, la serpiente lo atacó. Pero Narija la mató con una piedra. El águila, por su parte, sacudiéndose, se alzó sobre el cielo. Mientras ...mientras que regresaba a su pueblo, el cielo se detinó i de rojos de la sangre de la serpiente. Y Narija, Pensaba que Dios le agradeció por haber salvado el águila. Al llegar, vio que sobre el muro del templo, unas manos invisibles habían grabado la batalla entre el águila y la serpiente. Desde entonces, el águila es el símbolo de grandeza y la serpiente es símbolo de la tierra que mata. Razón por la cual los aztecas dejaron de usar plumas de adorno. Bien, habíamos visto algo que se relacionaba con la bandera de México, ¿cierto? Sí, esa ave cazadora.、Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo explicarlo? En la bandera de México hay un escudo. Y está el águila y la serpiente. Bien, o sea que podríamos pensar que esta leyenda es parte de la historia, como decías, de、uh -huh. México y también se relaciona mucho después con la bandera, la creación de la bandera, o esta leyenda está. Eh, ahí expuesta en la bandera también. Sí. Muy bien. Bueno, gracias, María. No, ustedes. Con Joaquín, que nos van a presentar la columna de Clubes de Argentina. Bueno, j o a c o ¿de qué club nos vas a hablar hoy? Club Gimnasia y Escrima de la Plata. ¿Cuándo se f u n d ó el club? El 3 de julio de 1887. Hablando de esto, es el miembro más activo y más antiguo, no s o l o de la Asociación del Fútbol Argentino AFA, sino también de la Confederación Sudamericana del Fútbol Conmebol. ¿Y dónde está el club? La Plata. ¿Quién es el técnico actual? Marcelo Méndez Russo. Marcelo Méndez Russo es un ex futbolista y entrenador uruguayo. ¿Y qué futbolista famoso conoces? Bakuno Saba, los hermanos Marcos Cheloto. ¿Y cuál es el color de la camiseta? Azul y blanca. ¿Y el rival, el clásico? e s t u d i a n t e s ¿Y cómo es el apodo? El Novo. Bueno,、eh, espero que para el programa de la semana que viene. No, no, a ver si nos traes una columna de deportes hablando de estudiantes. ¿Qué te parece? Bueno. Gracias, Joaquín. Hola.、No, no. En este segundo bloque, ahora a u g u s nos va a presentar su columna que se llama Las recetas de August. ¿Quién le, le g u s t a el helado de banana? Súper fácil de hacer. A mí me encanta. ¿Les digo los pasos? Dale. Ingredientes: cuatro bananas maduras, dos cucharadas de leche y azúcar si querés ponerle. Después dice pelar la banana, cortarla, poner en un plato con un separador para que no se peguen. Llevar al freezer hasta que se congele y estén bien maduras. Cuando quieras hacer helado, sacarla de banana en el freezer cinco minutos antes y procesarla con la leche una vez listo y servirla. Entonces, tenemos cuatro bananas,、uh -huh. le podemos agregar azúcar, si no, le podemos agregar edulcorante o miel, por ejemplo, con、Lo、una variación,、guste. con los que te g u s t e Opcional. Opcional, las ponemos, las cortamos, las ponemos en el freezer y esperamos hasta que estén duras. Ajá, cinco minutitos.、Y、me parece que le s lleva más, le s lleva como dos o tres horas、ah. que estén duras. Que estén bien congeladas. Y después, para hacer el helado, las tenemos que sacar del freezer un ratito antes y las procesamos. En la, en la, en la, en la licuadora, puede ser. Muy bien, una licuadora que sea más o menos fuerte con la leche.、Uh -huh. Y listo. Sí, lo servimos.、Sí. ¿Se te ocurren algunas cosas que le podamos poner arriba? Le podés agregar chip de chocolate, dulce de leche para hacer un banana split o、mm, toppings. Me gusta. Topping como frutillas o cereales de chocolate, lo que, lo que quieras. Lo que sea a f n á t i crocante, o Los c s chocolate sí. derretido, sí. cualquier cosa. Una muy buena receta para ahora. Para el el veranito. Me gusta. Muy bien. Muchas gracias. En el s e g u e v o bloque les presentamos el tema musical Diabla Remix de Bad Bunny. n、yeah, yeah. o、no、es que sea bella es que está poseída. Amante a mi bicho y a cosas prohibidas. Yo te hice venir, eso no se te olvida. El pacto de nosotros te polvida. l a m a n duro de la urba Y a mi nombre que yo se masturba Y a una picha el perro yo se la saco e l parqueón que tire curva Por el día la uni Por la noche no hay un weekend que no a n g u e Soltera Sin que ningún cabrón le pelee Ella no cree en amar Así vive la vida y no piensa cambiar Tú eres mi diabla tú me h a e s pecar Prende los yikus que me quiero marear Ella me pregunta que si soy cantante Le digo que no que somos traficantes 岡田俺はダメだ。俺はダメだ。俺はダメだ。俺はダメだ。 俺の家族は俺の家族 e 家族の家族の家族の家族の家 m a 家、eh. eh. a c 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 e の家族 a 家族の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族 a 家族の a 族の家族の家族の家族の p 族の家族の家 a の a 族 o、no、家族の家族の s 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 a の家族の家族の家族 俺のことは私のことは私のことを知ってっているんだいるんだけど、私のことを知っているんだけど、を知っるんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私のことを知っているんだけど、私 「ババババ」「セ・トン・ c a m マー・ラ・カマ」「バババ」「セ・レ・ iraluso。 グリッドの上で見ると、グリ la の a で見ると、グリッドの上 a s ると、グリッド a 上で見ると、s a ッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見 s i v o ッドの上で見ると、グリッドの上で見る e グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グ o ッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グ t e ドの e で t ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上で見 de グリッドの上で見ると、グリッドの上で見ると、グリッドの上 e 見ると、グリ なにわ男子 a 子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男子の子はなにわ男 s の子 e なにわ男子 u 子はなにわ男 r の子はなにわ男子の子は r にわ男子の子はなにわ o ンマ r l e c h o n e j o m a n d h e e r d i s m u s c n ダブ q u i n t a a d d l u y a g h カーボンファイルエッジ・キーイエーコロナ e トラップ・オイトゥベベベトラップ・ l ンスベイベジ Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. v v o o l e m s Tercer bloque del programa Ucho. Ahora también nos acompañó Flor. ¿Cómo estás, Flor? Bien, Nacho.、Eh, Ariel, ¿cómo estás? Ariel, l i t o no está? No está, Ariel. No tenía que venir Ariel hoy. ¿Y la autora tampoco está? No, ninguno Menos mal que no lo presentaste a la autora. <risa> bueno, podemos hacer un Ariel imaginario. <risa> también está Cami. Vuelve a estar Camila. Sigue Agustina. Sigue María. Y está Luis Guillermo también. Bienvenido.、Eh, Nacho, ¿tenés algunos eventos para este fin de semana? Sí, sí. Para esta ocasión os traigo el miércoles 11 de nuevo a las 21 horas en Tribus. Acérquense a vivir una experiencia excelente a través de unos sistemas de auriculares inalámbricos de alta definición. Escuchando el disco La lógica del escorpión de Charlie García el mismo día de su lanzamiento. O Esa sería hoy. Bien. Hoy miércoles está,、eh, sale el disco de Charlie y Tribus propone que vayan a verlo con unos auriculares. Sí, sí. Muy bien.、Eh, el lugar, bueno, como ya lo dije en Tribus Club de Arte, si no saben la dirección, es República de Siria 3572 y la entrada es libre y gratuita y la capacidad es limitada. Bien. También para los jueves 12 de 9 a las 21 horas, no, nuevo show de este grupo s a n t a f e s i n o en vivo, la banda del Tano. En el Bar Club de Amigos, te esperamos para compartir un jueves a pura música. No te lo pierdas. Lugar Mito Bar de Amigos, Maipú y Sarmiento, entrada en puerta. Y también la décima noche de los museos, sábado 14 del 9, de 19 horas a 24 horas. El 14 de septiembre hasta las 24 horas, te invitamos a descubrir. Una manera única, más de 70 museos y espacios de la ciudad abren sus puertas para que disfrutes de sus muestras y propuestas artísticas y culturales. Lugar, destino,、eh, distintos museos y salas de ciudad. Entrada libre y gratuita. Para más información, puedes entrar a Santa Fe Cultural.com. Punto Ar. Bien, esa es la página s a l t a f e c u l t u r a g o v a r Lo que te iba a decir es que en esta propuesta, que es la décima, generalmente la ciudad o los museos o los espacios culturales abren las puertas y uno puede ver los espacios desde otro lugar. Y alguno de los lugares en donde va a ser este recorrido es en el Museo Florentino Meguino, que es el Museo de Ciencias Naturales, la Casa de b r i a d i e r López. Está ese lugar nuevo que se llama、eh, Josefa, que queda ahí en San Luis de la Rioja. La flor menciona acá el Museo de Bellas Artes, el Museo Etnográfico y Colonial y muchos otros espacios culturales de la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, para aprovecharlo porque está muy bueno. Gracias Nacho por la agenda cultural. No, d nada. Gracias a vos. Ahora continuamos con Flor, que nos presenta la columna de cine. ¿Qué películas nos recomendás para ver? Eres n a chaval, 10 como ahora. e s mi película favorita se llama t r a n s f o r m e One. Es la historia jamás contada de origen de Optimus, ¿Qué se dice? Optimus Prime. Prime y Megatron. Y de cómo pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en enemigos. Es la primera película de Transformers animada, totalmente en cuenta y un reparto de voces repleto de estrellas. Me gusta que hay muchas peleas y mucha acción, y le arranca la cabeza. ¿Vos estuviste viendo el resumen? Sí, le vi el resumen a v i c t r a g i l e también. En c i n e h o y hay varios días y horarios, y se puede ver en XD y también 3D. Para los que quieran ir, como decía Flor, a ver esa película,、eh, yo antes era amante de Transformer, s pero para que sepan, por si van a verla, no es el Transformer la s í v i d a Real, sino que es más un Transformer tirando anime. Es animado. Claro.、Sí. Es totalmente animado, que es lo que decía Flor, que es una peli que está totalmente animada. Sí, es distinta a los Transformers que veníamos viendo y que donde había p e r s o n a l i d Y también las conductas.、Sí, pero... Claro. Es m i e n t a s a c t o a como un robot, se claro, es hacer más transforme. Claro, es como el anticipo de las otras películas que vimos en el resumen, y ellos en un momento es, es como una parte donde se les otorga los poderes de transformarse. Así que es como un anticipo de lo que después son las películas. Muy bien, muchas gracias, Flor. Rueda de Chimentos. Martín Q denunció por maltrato a los organizadores del Martín Fierro. Lo invitaron, pero no tenía lugar en la mesa. Rochi. Telefé Noticia s ganó el Martín Fierro de Oro. Sergio Agüero y Sofía esperan un momento a otro la llegada de Olivia, la primera hija de la pareja. Valentín Giordano, el nieto de Cris m o r i n a rompió corazón en los Martín Fierro 2024.、Roche. Oriana bancó a Tini por las críticas que recibió sobre su cuerpo. Escándalo en familia de los Coromillot. Roche de Canci Ángeles recibió la propuesta de c a l z a m i e n t o en plena calle. Benjamín Vicuña presentó oficialmente a su novia Anita. Leandro Paredes y su esposa Camila será papá por tercera vez. A los besos en Brasil, Marina c a l a b r o y Rolando Barbano apuestan nuevamente al amor. Santi de Mora anunció que vuelve gran hermano a f i n e s de 2024. Para cerrar este bloque vamos a presentar la canción No me dejan salir de Charly García.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 Seguimos con Guille, que nos va a contar cómo va a estar el clima de estos días. ¿Cómo va a estar el clima estos días, Hola, Guille? Hola, m a c h o Hola, Guille. Miércoles 11. Tor tormentas eléctricas dispersas. El pronóstico decía. Eh, soleado. El、no, pronóstico、no. decía que iba a estar, que iba a haber un montón de tormenta, s que se iba a caer el cielo, 100% lluvia, todo el mundo salió con paraguas y el cielo, ¿cómo estuvo? Soleado. Soleado, todo lo puesto todo. t o lo, lo, lo puesto. puesto. Decime que para mañana no hay lluvia. Jueves 12, parcialmente nublado. Máxima 22, mínima 9, viernes 13, día soleado, máxima 23 y mínima 9, sábado 14, día soleado, <coughs> máxima 24 y mínima 10 grados y mínima 10. Domingo 15. Día soleado. Máxima 26 y mínima 11. Bien, lo importante del clima es que tanto el sábado como el domingo va a estar soleado. Sí. Días hermosos. Sí. Para disfrutar al aire libre. Sí. Muy bien. Tenemos también、eh, el show de María en este último bloque. ¿Puede ser? Sí. Hoy le trajo un chiste que todos. Te escuchaba. Se van a reír, hasta lo, de lo más grande hasta lo más chiquito, que haber tenido este recuerdo. Dice: Maestra, ¿usted me castigaría por algo que no hice? No, Pepito, por supuesto que no. ¡Qué alivio! Porque no hice la tarea de hoy. y、oh. <risa> Muy bien, muchas gracias, María. Que nunca termine este show, por favor. Por favor. <risa> Antes de despedirnos, llegaron los saludos. Yo le saludo a mi maestra y también a mi mamá, mi abuela. Y también le saludo para Ana. Yo también saludo para Ana, para mi mamá, para mis hermanos y para toda mi, mi restante familia. Yo mando saludos especialmente a todos los maestros y profesores. Y si hay a l g u n oyente o oyente que sea profesor, feliz día. Y maestro. Y maestro. Todo el s h o s Mandamos、eh. un saludito a todo Cairos. Por a supuesto. A Dana. Le mandamos un saludo a Dana. Sí,、también. eso quería decir también. Bueno, nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. chau. chau. les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papa s frita s y good show